Que se ve es que le faltan oportunidades a los jóvenes. Los jóvenes necesitan más oportunidades. Nosotros nos hemos comprometido porque desde el principio estamos comprometidos dentro del plan de gobierno. Nosotros a nivel nacional hemos participado en todo lo que es la creación de diversos consejos municipales de, de juventudes en f a c a t a t i v á en Dinamarca. Bueno, a nivel nacional. Y nosotros aquí en s o a c h a queremos eso. Queremos dejar un presupuesto, que hayan presupuestos también participativos para que jóvenes desde los 14 años empiecen a mirar sobre qué se quiere que se haga en el municipio de、Soacha. hacha Con los presupuestos y con el plan de desarrollo. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es decirle a los jóvenes: Mire, nosotros estamos comprometidos con la juventud, con la ley de juventudes y queremos sacar adelante los procesos. Pero eso también va de la mano de los jóvenes. Los jóvenes tienen que empezar a participar, tienen que darse cuenta de que ellos son activos dentro de la sociedad suachuna para sacar adelante los procesos y que no se pueden quedar aislados, que no se pueden quedar a un lado, que no pueden ser agentes externos por allá callados, sino que tienen que empezar a participar y la participación. La participación Es importante entre los procesos de s o h